Para saber todo sobre la música tropical, Barca pa pa par Latina. Pa pa para conocer los secretos de tus ídolos, Barca pa pa Latina. Para soñar con ellos, conocerlos y comunicarte, Barca latina. latina. Para enterarte de lo mejor de la música internacional, Parca Latina. Barca no, no. Latina, la única revista tro tro tropical y latina. Nunca me falte. Pedila todos los meses me en tu kiosco.